Bueno, pues hoy estamos con Mariano y con Eloy de Radio Vallecas, buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, pues vamos a hablar un poco tanto de... de lo, lo hemos dicho en el, con el nombre de la radio, ¿no? De la radio, de Radio Vallecas y de Vallecas de, del barrio en sí. Empezamos contigo, Mariano, para que nos cuente, cuentes un poquito, pues, cuál es la, la foto que sacas de, de este barrio de Vallecas, que muchos ya conocerán porque es un barrio bastante conocido a nivel del Estado y más allá igual. Sí. Entonces, bueno... Bueno, y eh, es verdad, muy conocido y además yo sé eh, de buena tinta que en, en esta parte del país, en el País Vasco, eh, bueno, Vallecas eh, es, es un, un barrio que se conoce, que se conoce bien, ¿no? Incluso porque eh, ha habido afinidades en, en, en tiempo, yo creo que todavía incluso persisten afinidades mm, ideológicas de posiciones, ¿no? Y entonces yo creo que eso eh, hace cierta unidad, ¿no? cas es un barrio eh, un barrio obrero ¿no? que está eh, normalmente se alimenta de toda la inmigración de los años 50 aproximadamente que una inmigración principalmente de población eh, que venía de, de andalucía y, y de extremadura no eh, es, quizás son los pobladores más eh, representativos ¿no? de, de, de esa zona ahora no o sea, en, en, hace hace tiempo ahora podemos decir que es mucho más diverso porque es un barrio de acogida principalmente de, de mucha población migrante no eh, esa estructura de barrio que ha ido creciendo ha dejado un número de viviendas importantes envejecidas que son las que ahora ocupan los, los inmigrantes no los pobladores habituales han ido creciendo y desarrollando tal y como se ha venido desarrollando el país en su conjunto y han ido prosperando ¿no? en este en esa medida y obteniendo en el mismo barrio pero otro tipo de casas eh, casas nuevas no nueva edificación ¿no? y los inmigrantes han ocupado eh, las casas eh, que en otro tiempo ...tenían eh, estos inmigrantes que venían de Andalucía, ¿no? Con lo cual eh, siempre ha mantenido esa figura de barrio en el extrarradio, ¿no? Con todo lo que eso tiene, aunque ahora no es extrarradio... y eh, ...geográficamente hablando, pero sigue manteniendo ese espíritu de barrio de extrarradio, que normalmente barrio desarraigado eh, en, en su conjunto, ¿no? Con población empobrecida... Y, y marginada no por diversos tepo, eh, temas económicos, principalmente, ¿no? y también de, de tipos de vivienda y de integración y falta de, de, de políticas públicas en otros tiempos. Ahora es verdad que esto ha ido cambiando poco a poco, pero todavía son muy escasas las políticas públicas de participación. ¿no? Y este es eh, más o menos eh, la, la imagen no de ese barrio, un barrio muy comprometido con, con eh, la lucha social en todo su conjunto, asociación de vecinos potentes eh, con mucha incidencia un movimiento social y asociativo y cooperativo también de mucha de mucho arraigo o sea, este es más o menos el, el barrio no y luego eh, también le viene mucho el nombre porque se caracterizó mucho por ser un barrio eh, que se opuso mucho a la dictadura franquista ¿no? y, y de ahí nacieron incluso muchas muchos grupos políticos no eh, era eran un entorno ¿no? y a ese más o menos es la fotografía no y lo que ha quedado ahora, pues es todo ese ese bagaje histórico que de una forma de otra, estas nuevas generaciones han ido recogiendo y, y aportando a su caminar y, y, y hará en su futuro probablemente de otra manera, afortunadamente de otra manera. Y muchas veces cuando hablamos de eh de barrios así en un sentido un poco histórico de barrios que históricamente también, también han sido como vallecas así bastante peleones a veces eh, no sé si tú si tendrás esta visión pero a veces se da una cierta visión de como, con cierta nostalgia ¿no? de que en una época eh, la lucha igual era mucho más eso estaba más presente que ahora era la gente estaba más activa eh, ¿Cómo ves todo este tema? Sí, es cierto lo que dices, porque eso eh, seguro que lo dices porque pasan casi todos los lados, ¿no? Cuando hay una hiperactividad, ¿no?, con donde determinada cosa y esto se acaba, ¿no?, parece como que te quedas huérfano, ¿no? Esto es, es, es verdad, y, y Vallecas, y el movimiento social, la vanguardia, por decirlo de alguna forma, yo creo que le ha pasado un poco eso, pero también es verdad que el, el barrio es dinámico. Ahora, por ejemplo, se ha venido poblando con una población nueva, distinta, que trae otras formas de ver las cosas, que trae otra y que no padece esa historia. Con lo cual eh, esto aunque sucede sucede en una capa de la sociedad determinada pero no sucede en el ámbito juvenil ahora los jóvenes en vallecas no se mueven porque porque quizá esto no nos pasa está pasando en toda españa y, y prácticamente en toda europa no y a lo mejor no hay el movimiento comparado con el de hace algunos años ¿no? pero se está gestando algo se está gestando y lo van a gestar los nuevos pobladores que no están tampoco sumidos en su historia, ¿no? Y sino que tienen un futuro y un futuro negro además no porque esto es la percepción que están teniendo los, la mayoría de los nuevos pobladores y que son importantes en, en un barrio como Vallecas. no existe el futuro y esto a, a habrá que eh, va a conformar una nueva sociedad eh, con una nueva pelea eh, y con una nueva reivindicación estoy convencido aunque ahora eh, a, a algunos de nosotros nos cueste verla ¿no? o, o parezca que no está yo estoy convencido de que de acáfloará no Y un poco con respecto de, de estos nuevos pobladores, no decías que en los años 50 y 60, cuando se crea un poco, cuando eh, surge Vallecas, eh, los pobladores son ya migrantes. Hoy en día también son migrantes los nuevos pobladores, pero vienen de otros sitios. Y para también ir enlazando un poco con el tema de la radio, eh, ¿cómo perciben los eh, antiguos migrantes a los nuevos migrantes? Y, y desde Radio Vallecas, ¿cómo tratáis este tema? pues eh, en esto también yo creo que no somos eh, únicos y efectivamente hay una en muchos casos no actitud de rechazo no porque se generaliza ¿no? eh, los tópicos eh, están también ahí y los clichés están a la orden del día esto de que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo eh, no se integran en nuestra cultura esto se repite mucho de donde donde vieres haz lo que hicieron eres algo así donde hicieres a lo que vienes ¿no? algo que no, no, no sé por qué razón ¿no? tiene que hacer alguien lo mismo que tú ¿no? solo porque esté aquí ¿no? pero estos clichés se repiten y se produce se produce el rechazo ¿no? hacia lo diferente también hacia lo nuevo que viene ¿no? con todas estas esa, ese tipo de cuestiones ¿no? la radio en ese sentido lo ha tratado y ahora yo voy a dejar que mi compañero explique también un poco eso pero la radio es ahí donde juega un papel importante ¿no? en esa en manera Herramienta de mediación Si la radio Se, const se constituye como una herramienta de, de mediación Entre ese conflicto que se genera Yo creo que es el papel que, que tiene que cumplir Pero seguro que, que Eloy también tiene algo Que decir sobre eso. Yo quería abordar a lo que estabas diciendo De que efectivamente no como en todos los sitios Puede haber cientos síntomas de racismo contra El extranjero o el desconocido También hay que decir que en Vallecas existen Infinidad de asociaciones que tratan de unificar culturas en el local que está al lado nuestro es la casa del emigrante en la cual la gente puede ir a participar y a desarrollar todas las actividades que quieras y nosotros desde la radio también lo, lo intentamos todo el mundo está abierto a hacer programas y cada vez más tipos de castellano podríamos decir o tipos de españoles americanos del sur salen en nuestra emisión en Radio Vallecas Hay más gente que está poniendo ese tipo de música, hace un programa con ese tipo de cultura, reivindicando esas acciones y sobre todo la unión que existe con el Más Voces, que también está plagada de gente que ha venido a contarnos y a, y a culturizarnos un, una forma de vida, que no es exclusiva, porque yo creo que los españoles o, o los madrileños, o por el clima, nos parecemos más a los latinoamericanos que a, a los suecos. Por poner un ejemplo, nos gusta estar en la calle, ellos también, ellos hacen la vida en, la, en el barrio. Y esto es lo que tiene la radio, que la radio es una radio de barrio que es, trata de estar en la calle. A veces más, a veces menos, la gente se implica más en los proyectos, pero pues es pues interesante ese, ese aspecto que se ve, que también se está introduciendo en nuestra... En nuestra radio, que de todas maneras siempre comenzó siendo una radio que surgió de unos eh, ideales ecologistas, pero que ahora es absolutamente contestataria con todos los estatutos, eh, movimientos del Estado español y de una forma que lo decía nuestro compañero eh, Ricardo de RQR, de forma siempre antifascista. Siempre se busca ese, ese punto de vista de que no no y de antifascista es el gobierno del PSOE, para nosotros también puede llegar a serlo, porque no si la ley audiovisual en la que nos acogemos está realmente... Eh, es privativa, es que los medios sociales, los los colectivos asociativos no tienen esa libertad que tienen esa gente que paga por tener licencias radiofónicas. Eh, creo que Radio Vallecas habéis comentado antes que tiene ya 25 años si no me equivoco este año cumplís 25 años eh, lleváis ya mucho tiempo es una iniciativa que como decía y eh, así si, por eso explicamos también eh, lo que es el barrio eh, surge de un barrio ¿no? Es un caso que igual en eh, aquí en Uskalerria la yo creo que la mayoría de las radios comunitarias o asociativas tienen ya una más relación más con las ciudades y así o sea que qué marca esto pa para una radio o sea, el, el El ser una radio de un barrio, ¿qué, ¿qué cosas positivas tiene? ¿Qué cosas negativas? ¿Cómo se refleja todo eso? Tenemos la increíble ventaja de que Vallecas es un barrio que en sí mismo podría ser una república independiente. O sea Tenemos nuestra propia cultura, una cantidad de bares en los cuales se puede ir a disfrutar de todo tipo de actividades culturales, centros, eh, no tanto centros sociales como centros culturales donde se desarrolla un arte y, y, y se intenta demostrar Esa cultura que hay dentro de que ha habido de siempre dentro de Vallecas, por ejemplo, en la primera... el Vallecas, como dijésemos, en Madrid comienza, más allá de la M30, hay un puente, el puente de Vallecas se llama, y es como la frontera. Yo siempre lo considero, cuando pasas ese puente, sales de Madrid y entras en Vallecas, y en la primera calle es la avenida de la Albufera que sube, es donde está el campo del Rayo Vallecano, equipo. Hay un edificio que es histórico en Madrid, un edificio modernista de principios del siglo XX, que es brutal. Y se podría ir ahí a estudiar simplemente el edificio, está abandonado porque en Vallecas también tenemos la mala suerte de que en esta primera sede de la radio. Primera sede de la radio, pues edificio. <ríe> en, en Madrid tenemos el problema de que hay un gobierno muy fascista que nos coarta absolutamente la libertad. Entonces, somos una radio de barrio que queremos mostrar la realidad que hay en el barrio, sin olvidar que estamos dentro de una ciudad más grande. Y dentro de un estado o dentro de incluso una tierra donde la música, la cultura hablada, literaria, también tiene cabida. Sin olvidar, Vallecas, el problema es que tenemos ese gobierno que nos coarta la posibilidad de salir a distintos puntos y celebrar encuentros con la audiencia en nuestro propio barrio. O sea, nosotros pedimos a, a la señora Eva Durán, que es la concejala del Ayuntamiento de Madrid, si nos permite poner una caseta en las fiestas de Vallecas, no estamos hablando de organizar un concierto en medio de la calle, no, una, una caseta donde ponen las casetas el PP, el PSOE, Izquierda Unida, y nos, no nos la conceden. No es que nos digan, no, es que os pedimos 50.000 euros, y entonces eso sería inviable para nosotros, pero es que directamente no nos la conceden, esa posibilidad de salir a la calle a estar con ellos. Y es lo que más puede interesar, ¿no? que la gente vea que la radio de su barrio quiere estar con ellos mismos. Igual para ir terminando, eh, ¿qué relaciones tenéis eh, con otras radios y qué relaciones también tenéis con otros barrios? Pues yo puedo decir simplemente que con otras radios hay una unión de radios libres de Madrid con la cual compartimos un informativo diario y es una cosa que nació hace unos años pero que seguramente María no puede contar con más. Sí, con más. Eh, bueno eh, efectivamente la URCM, unión de radios libres y comunitarias de madrid fue también un poco impulso de, de vallecas y otras radios de madrid o sea que la relación con otras radios eh, se produce en ese en ese espacio ¿no? en ese espacio común y cooperativo que es la unión de radios libres y comunitarias no ese es el, el mayor contacto yo creo que siempre ha habido en las radios en madrid siempre ha habido esa intención de juntar, ¿no? Y, y reunir esfuerzos para aprovechar también recursos. Siempre hemos sido pobres, desgraciadamente, ¿no? o sea, no no es porque tuviéramos espíritu de pobres, sino porque es que era muy difícil, es muy difícil conseguir el dinero eh, por otro lado, ¿no? Pero eh, entonces eso nos ha hecho acercarnos también a otras experiencias de radio Eh, ...para optimizar recursos, ¿no? O sea que siempre hemos estado un poco en, en esa búsqueda, ¿no? De contar. Luego también, eh, poco a poco fue naciendo el espíritu cooperativo, ¿no? Porque al principio es como hoy en, en una charla que hemos estado... ...contaban, ¿no? Es que no se ponen de acuerdo. Eh, yo he oído por ahí, es que los vascos es muy difícil que se pongan de acuerdo. No, no. Los vascos y, y toda la gente que tiene ideas. Es difícil que se pongan de acuerdo porque cuando tú mm, defiendes ideas, posiciones, discutas y pones pasión... Pues evidentemente esto dificulta el, el acuerdo, ¿no? Y, y, y a esto hay que aprenderlo. Poco a poco tenemos que aprender que la cooperativa, la, lo, lo, lo que es cooperativo es mejor, ¿no? y que no se pierde nuestra idea porque la compartamos con otro sino que se enriquece pero esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que vivirlo hacer esta experiencia de, de vivencia ¿no? y yo creo que, que eso en Vallecas pues costó también su trabajo y en el movimiento general de las radios en Madrid costó porque hemos venido de, de una coordinadora a otra, a otra yo creo que esta, la unión de radios que es la que por más tiempo se mantiene es por lo menos la cuarta o quinta ...experiencia de decir, venga, vamos a hacer algo común, colectivo, ¿no? Bueno, bueno, yo creo que ahora ha surgido, ha, ha necesitado este tiempo... ...pero ha sido bueno también en el sentido que nos ha permitido impulso para seguir... ...y no hace nada más que dos años firmamos también un acuerdo... ...para montar una organización de ámbito estatal, de ámbito de España... ...de territorio español, la Red de Medios Comunitarios... ...nos ha costado cuatro años... Pero ahí está, ¿no? Y con la importancia que tiene de hacer un, un lobby, eh, por usar una palabra inglesa que no ahora no sé cuál sería, la española o bueno, que era la, la que podría decir, pero usar el lobby, la fuerza mm, que te da para cambiar las cosas, mm, porque si no somos muchos eh, para que se nos oiga, eh, la verdad es que las cosas es difícil de cambiarlas. Bueno, podríamos seguir mucho rato más, pero nos están esperando para comer, así que vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Mariano y, y Eloy, y esperemos eh, teneros más veces en Anchete y Ratia. Gracias, es que ricasco, y, y de verdad que ha estado muy bien este foro, primer foro que habéis montado aquí. Espero que sea el primero de muchos, muchos, muchos, y que de valleca siempre pueda estar presente. Es que ricasco. Ya, yeah. ya, es que ricasco. <risa>